El Forajido con Santiago Alonso. El Forajido, un programa fuera de la ley. ¿Qué tal? Bienvenidos a esto que es El Forajido, dicen 2021. ¿Cómo les va? Bienvenidos, es un placer saber que están allí con ustedes, acompañándonos. Mi nombre es Santiago Alonso y estaremos recorriendo. Diferentes lugares, porque este programa llega a través de repúblicahosting.com a más de, según me dicen, más de 100 radios, 200 radios ya. Bueno, es una alegría saber que eso está sucediendo. Bueno, nos propondemos estar con ustedes una hora para compartir no solamente buena música, sino también cosas sin categoría de sección. Va a ser así: vamos a leer libros, vamos a escuchar muchos discos realmente increíbles, algunos que se pasan en la radio muchísimo y otros que no se pasan en la radio porque son. e e m a s de la música que están por ahí en internet y que no se encuentran en ningún lugar, porque vamos a ser muy sinceros: seguramente, si vos escuchás las radios más este, conocidas del país, vas a ver que hay una canción que la pasan cada dos por tres en la radio, y eso no es porque les guste a los productores o a los programadores, sino porque las discográficas, ya se sabe, ponen plata para que esa canción suene para promocionar un artista. Nosotros vamos a escuchar en un rato, por ejemplo, a Dualipa, una cantante que la, la verdad la está, está rompiendo, ¿no? Tengo amigos que dicen que está en la misma senda que Madonna en cuanto a lo bien producido que está ese pop. Creo que es así, me parece que tiene un estilo parecido. Es parecido, no me maten los fans de Madonna. No estoy hablando de que sea la sucesora, ni mucho menos, pero tiene una vibra que es muy parecida. Vamos a hablar también de, de cine un poco, de cosas raras del mundo, de música. De otras radios también. Siempre me pregunté por qué, si la tele se retroalimenta, ¿no? si por ejemplo、eh, los p r o b l e m a s de archivo que hay se、si、hacen alusión a otros canales, por qué la radio tiene a veces ese prurito ¿no? de no hablar de otras radios. Bueno, acá lo、no、vamos a hacer ¿no? más adelante. Estaremos nutriéndonos con la información de eljuglarnoticias.com.ar que publica ...bueno diferentes cuestiones que tenemos por acá en agenda.、Eh, bueno, las iremos comentando más adelante. Desde cómo hacer mousse de chocolate hasta cómo estamos con el COVID hasta series de cine y de animación, entre otras muchísimas cosas. Cosas raras que van pasando, por ejemplo, publica periodismo.com. Instalan cabañas en plazas como oficinas para emprendedores. ¿Cómo lo ven? No, no. Yo, perdóneme, pero no, no, no me lo imagino. Dice. Con los bares y oficinas de coworking cerrados por la pandemia, los empleadores chilenos, que normalmente usarían espacios tercerizados para trabajar y tener reuniones, están algo faltos de espacios por estos días. Para ayudarlos, el gobierno municipal de Las Condes, en Santiago, instaló 20 cabañas como espacio de trabajo seguros para pequeñas empresas. Es como una especie, claro, es como. Son como baños químicos, pero con un aire acondicionado y con un. Está feo, ¿no? O sea, como que no tiene ventana. Dice: Cada cabina cuenta con aire acondicionado, Wi-Fi, luces desinfectantes, escritorios y sillas ergonómicos. Funcionan de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Los residentes de las Condes pueden usar las cabañas sin cargo durante 40 horas al mes y pueden comprar tiempo extra, donando servicios al Banco del Tiempo de la ciudad. Un sistema de, de trueque social que consiste en el intercambio de servicios de los cuales se valorizan en horas disponibles para usar en co-work. O sea que uno, por ejemplo,. No sé, me imagino que si el gobierno tiene que. No sé, hacer un diseño de un cartel. Un nieto dice: Che, pero mirá que yo soy este, diseñador. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cuántas o c u á n t horas me ofrecen por un diseño? Bueno, 10 horas. Bueno, listo, perfecto. El chabón agarra el. El Photoshop, calculo. Empieza a tocar, hace un banner. Le dice a, a la persona con la que hizo el trato: Che, ¿a qué está? Chivalo. Bueno, acá está. Está sus 5 o sus 10 horas. Bueno, perfecto. Chao, gracias. ¿No? Todo es, es. A ver, no es otra cosa que precarización <ríe> encubierta, ¿no? Raro, raro, ¿no? Bueno, cosas que van pasando. Estaremos escuchando, bueno, muchos artistas realmente increíbles. Y tenemos, por ejemplo, nuestro ídolo de la semana, del cual iremos hablando en instantes nada más. Nuestro héroe de la semana tiene, por supuesto, una presentación. Gracias al amigo. Cristóbal Sarmiento de Radio Causa i u a s i de Perú que nos ha grabado estas y otras cositas. A ver. Nuestro héroe de la semana. Nuestro héroe de la semana es ni más ni menos que el señor m a c g y v e r Lo tenemos acá en nuestro listado de grandes. Iremos todas las semanas hablando de un héroe importante. Generalmente del mundo de los cómics, del cine o personajes públicos también. Hoy queríamos abrir con el pibe navaja, con m a c g y v e r una serie de televisión estadounidense creada en 1985 por Lee David s l o t o f El personaje protagonista que da nombre a la serie, dice Juan Carlos Wikipedia, es interpretado por Richard Dean Anderson y es un agente al servicio de la Fundación Fénix que resuelve siempre todos los problemas usando su inteligencia superior y sus amplios conocimientos técnicos. Para salir de diferentes cuestiones. Esta serie comenzó allá por 1985 y duró 7 años en antena. Se emitió originalmente en una cadena muy importante de Estados Unidos, que es ABC. También la posee CBS, otro canal importante, con por ejemplo el tema más conocido creado por Randy Edelman, que fue el que hizo el tema bueno, que todos conocemos. ¿no? La fama de m c g e v e r viene de su habilidad para improvisar cualquier artilugio con elementos simples. Y de los más variados, por ejemplo, chicles chips, mecheros neumáticos y por supuesto su inseparable navaja suiza multiuso y su jeep descapotable. McGibber a es un agente secreto cuya arma más peligrosa es su inteligencia. Con tan solo su mochila repleta de diversos objetos normales y corrientes, siempre es capaz de fabricar toda clase de elementos y escapar de todos los peligros que se topan en su camino, tanto en sus diversas misiones como también en su vida cotidiana. Tiene parte de Scout y otra parte de Genio. Nunca usa armas de fuego y, tal cual y como lo hace Batman, nunca mata a nadie. Es la ley de este personaje. En septiembre de 2016 se emitió un reboot de la serie en el canal CBS. Richard Dean Anderson ha asegurado que, aunque se lo pidieron, bueno, no va a ser parte de este proyecto, no lo fue en realidad. La historia de Angus m a c g y v e r Que trabaja para Fundación Fénix y que se negó a trabajar con armas de fuego porque creo que de esa manera mataron a su mejor amigo, ¿no? Alguien loco con un arma. Y a partir de ahí empezó a resolver cuestiones con su inteligencia. Un detalle es que el nombre de m a c g y v e r permanece como un misterio hasta uno de los últimos capítulos de la serie, con el tiempo, sabemos que se llama Angus. Pero en el piloto se le atribuye el nombre de Stays, que fue información que apareció en los anuncios promocionales, pero no en el capítulo. Pero se llama Angus m a c g y v e r Ese es nuestro ídolo del día, damas y caballeros, para que lo tengamos total y absolutamente en cuenta. Por supuesto que nos pueden dejar su mensaje por si ustedes quieren un ídolo de la semana, alguno en particular. Nos dejan su mensaje en el 1125364814. Y ahora algo para no olvidar. Algo para no olvidar. Algo para no olvidar tiene que ver con escuchar radio a la noche. En este primer forajido 2021, queremos honrar este concepto para que lo tengan en cuenta: apagar la tele. Estamos en tiempos donde la pandemia es un quilombo, donde las cifras se van realmente a la mierda. Y uno, claro, tiene que cuidarse, ¿no? No olvidar usar b arbijo, no olvidar. Lavarse las manos, no olvidar revisar turnos para la vacunación, no olvidar que no hay que hacer reuniones con mucha gente, que ese partido de fútbol, amigas y amigos, puede esperar, que esa salida al cine puede esperar un poco más. No olvidar que queremos creer que el año que viene o un poco menos esto estará resuelto, pero volviendo al origen, en este contexto donde todo está complicado, donde todo es confusión. Donde todo es terror, pánico, si bien hay que cuidarse, también es cierto que no hace falta tener la tele prendida todo el día. No olvidar esta sugerencia ¿no? y escuchar radio mucho más tiempo del que le dedicamos a la tele. Que la tele sea el lugar donde ustedes ponen el pronóstico del tiempo antes de ir a laburar. Que vean a la noche, si、sí, Masterchef, ponele, pero antes de ir a dormir, p o n e la radio, cualquier radio. Si puede ser esta radio, mejor. Mucho mejor. El ejercicio de escuchar radio en la noche te da una tranquilidad que la tele no te da. La tele te tira un montón de cuestiones horribles, desde famosos que se putean hasta qué sé yo, imágenes horribles de choques. Y la radio te da música, te da palabras, te da compañía. Busca tu radio. Seguramente, si estás escuchando esta, bueno, es un honor saber que estamos ahí. No olvidar escuchar entonces radio. A la noche. Es nuestro consejo para no olvidar el día de hoy. Y ahora, una película que vimos. Y ahora, una película que vimos. Lo decía el señor Cristóbal Sarmiento. Una para ver. ¿Somos contradictorios?、Eh, sí, puede ser. Igual decimos que no. No hace falta ver tanta tele. No que no vean cine. Nuestro recomendado del año 2008 es Puntos de Vista, una película norteamericana dirigida por Pete Travis con Dennis Quaid, Forest Whitaker. A w i l l Taker, William Hertz, Matthew Fox, Edgar Ramírez, Eduardo Noriega y la mujer de la saga Aliens y Gordy Weaver en los papeles principales. Esta película se desarrolla en España, en la Plaza Mayor de Salamanca. Y lo interesante de esta película, que dura una hora y cuarto, no dura mucho. Una hora y veinte, ponele una cosa así, no, no, no es muy larga. El presidente de Estados Unidos, Henry Ashton, asiste a una cumbre política en España para. Promover un tratado bilateral. Lo intentan matar y los acontecimientos que giran en torno a ese intento de magnicidio, o de homicidio porque no es un rey, duran un lapso de 23 minutos. Y lo interesante de esta película es que te muestra este mismo hecho desde la perspectiva de diferentes personajes. Por un lado, de un servicio secreto, un agente que es custodio, después un periodista. Y varios personajes, uno, uno, un policía español, un turista, del propio presidente y tantos otros. No se la pierdan, está para ver en un montón de lugares. Y son esos casos de películas que funcionaron muy bien con poco presupuesto. Para que te des una idea, la película tuvo un costo de 40 millones ...perdón... ...40 m i l de dólares y recaudó 151 millones de dólares. Un negocio total y absolutamente redondo. Vantage Point, o Vantage Point, o Punto de Vista, o en el punto de la mira, como le pusieron, es la película de la semana. ¿Y tenemos música? Sí, claro, tenemos un montón de música, empezando por Durán Durán. Teníamos ganas de escuchar Girl Panic. De esta manera comenzamos este tour de una hora con canciones y cosas, como decíamos, sin categoría de sección. Esto es El Forajido, una hora de rock and pop. Increíble banda. Nosotros somos apenas una compañía. Escuche radio, mímese con la radio, q u i e r a s e con la radio. Prometemos música increíble. Es una garantía. Durón Durán, bienvenidos. Hola. Estamos a Durand Duran haciendo Girl Panic aquí en esto que se llama El Forajido. Y tenemos por acá en nuestra caja de mensajes y de cosas.、Eh, por ejemplo, publica el de s t a p á d i c e Se cayó Facebook otra vez y hay problemas con Instagram. Pues el comienzo de abril de 2021 sigue viniendo con redes que se caen sin ningún problema. Facebook e Instagram sufren caídas, según reportan usuarios en otras redes sociales.、Eh, creo que esta semana se cayó Gmail también. ¿Se acuerdan que hace cosa de dos o tres semanas, fines de marzo, se cayó WhatsApp y se había caído Instagram y se había caído Facebook y lo único que h a b í a era Twitter? Bueno, dice la noticia: miles de usuarios de Facebook e Instagram reportaron su caída a través de Twitter. Dice: Los servicios de propiedad de la empresa de Mark Zuckerberg funcionan con dificultades o es imposible ingresar de cualquier manera. O fue imposible porque ahora aparentemente funciona. En menos de 20 minutos, el sitio Down Detector registró también un pico de reportes por problemas para acceder al sitio web y también para loguearse. Al intentar entrar en Facebook, la pantalla se pone blanca con un mensaje de error. En Instagram, algunos usuarios pueden ver su feed, pero fallan las actualizaciones. Hasta el momento no hubo ninguna comunicación oficial de la empresa. El servicio comenzó a restablecerse en pocos minutos, aunque con algunos fallos menores. Claro, esto en marzo había pasado, en marzo pasado de 2021, dice la caída masiva de marzo. Esta es la segunda caída importante que registran e Facebook y sus servicios en menos de un mes. El pasado 19 de marzo, tanto la red social homónima como Instagram y WhatsApp. Estuvieron largos minutos inhabilitadas en todo el mundo y generaron millones de mensajes en Twitter. Los reportes se dieron a nivel mundial, por lo que el problema fue masivo. En minutos el tema se convirtió en una de las tendencias más comentadas en Twitter en Argentina, al igual que en esta oportunidad. En Twitter los,、eh, los usuarios reportaron los fallos, hubo reportes a más no poder y reclaman una solución y también se divierten con algunos memes. Finalmente, y sin que hubiera una comunicación oficial, desde ninguna de las propiedades de Facebook. El servicio finalmente se restableció. Pero bueno, se viene cayendo bastante grosso, ¿no?、Eh, si se te está cayendo, dejanos tu mensaje. Estamos en el、eh, 1125364814, 1125364814.、Eh, como para que nos vayan contando entonces qué onda. Vamos a escuchar un cover, en este caso, de la banda de Jonathan Davis, Korn, haciendo su versión de un tema de cameo. Esto es World Up. Del disco Grande s Hits del 2001, me parece. o 2000 No, perdón, 2003. Qué mal que estén con las fechas, eh. Maldición. Korn World Up. Versión de 2004 era finalmente Korn. w o r d Up. Estás escuchando El Forajido en tu radio favorita con Santiago Alonso. ¿Sonido urbano? No, sonido humano. No me metas a wise man.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 v A Nickelback haciendo How You Remind Me, una canción del año 2001 del disco Silver Side Up. En español, ¿Cómo me recuerdas? Esta Power Ballad, grabada e interpretada por la banda canadiense Nickelback, que fue el primer sencillo de su tercer disco de estudio, Silver Side Up, del año 2001. Es una de las canciones más exitosas de este conjunto. Eh, habiendo alcanzado en su momento las listas musicales de Estados Unidos, Austria, Dinamarca e Irlanda, casi son muy conocidas. Yo recuerdo que radios como Rock and Pop la solían pasar una y otra y otra vez. Y es.、Eh, para mí es como una especie de, de, de canción que fue la banda sonora de mi adolescencia. Si yo tuviera que definir cómo fue mi adolescencia musicalmente, te puedo decir、eh, Pink, te puedo hablar de、eh, Nickelback. Nirvana, pero digo, te hablo de los 2000, ¿no? cuando estaba muy de moda Linkin Park, Papa Roach y demás. ¿Cómo era la vida de alguien que... que iba al colegio en la secundaria? Escuchaba eso en un Walkman, se grababa canciones de la radio en un cassette. Una、bueno, e c i l t u r a esa ya bajaba e MP3, las pasaba a CD, las grababa en cassette y se las llevaba en el Walkman、eh, al colegio. Y después a la noche lo que hacía era i b a a los c e b e r s a jugar juegos en red. Yo salía a ir a bailar, por ejemplo, y cuando no nos iba muy bien, que era casi siempre, salíamos del boliche en Castelar y nos íbamos a jugar juegos en red con toda la nerdeada.、Eh, ¿Cómo uno se da cuenta de que creció? Porque está viendo que en donde había una casa de juegos en red, se llamaba Spider, hoy hay un gimnasio. O sea, lo paradójico es que donde había un montón de gente,、eh, digamos, con muchos k i l o s de más. Sudando, jugando al Counter Strike, hoy hay un montón de este, tinchos ¿no? fornidos haciendo crossfit, ¿no? signos de una época. Yo, perdóneme, pero me quedo con el counter, discúlpenme.、Eh, cuestiones de, de época y demás. Si a vos te pasa lo mismo, te escuchamos en el 112536 4814 112536 4814. Era de la época en la que se, uno、eh, chateaba con el viejo y querido MCN. ¿Se acuerdan del MCN? Música Sí, claro, e l MCN que d u r ó desde el 99 hasta el año 2003. ¿Se lo acuerdan? Esos sonidos, todos esos sonidos eran MCN. Ahí va. <risa> Mensaje nuevo. Ahí está, uno tras de otro. ¿Quién hacía llamado de voz? Nadie. Ahí va. Todos sonidos del MSN.、Eh, hay gente que usaba el ICQ también. ¿Se acuerdan del ICQ? Que tenías que meter como no sé cuántos sonidos, que era un quilombo. e se. El ICQ tenía esos sonidos. Dice n que el ICQ sigue existiendo. ¿Qué pasa si vos, por ejemplo, googleás ICQ? A ver qué pasa. Sí, si entras a ICQ.com sigue existiendo, ¿eh? A ver. Bajar para Windows, bajar para otro sistema, o sea, sigue. sigue existiendo. Pero ¿quién lo usará, no? Ojo, yo v e n g o a la de usar un sistema de chat que no sea WhatsApp Web ni tampoco sea. Facebook, ¿eh? Otros recuerdan el Salón Castelar en el IRC, en el MIRC, pero bueno, ya es mucha tecnología. Retro junta. Vamos a escuchar un poco de música. Esta vez llega el turno de Pánico Ramírez. ¿Se acuerdan, no? Había un chat de IRC y estaba el de Ciudad.com y estaba el de El Datafull e d que lo p r o n u n c i a b a Pampita por aquel entonces. Estamos tan viejos. Escuchamos a Pánico Ramírez haciendo No Tiene Onda. Así se llama la canción en El Forajido. Música, recuerdos y la honestidad total. Ni más ni menos. Pánico Ramírez abre este bloque. multim、no no no no no no、な、no no、o s t v e me. Echamos a pánico Ramírez, haciendo no tiene onda. Publica crónica, clausularon Pinar de Rocha tras un recital multitudinario de Damas Gratis. Había mucha gente, sin protocolo, sin barbijo y sin distancia social. Estará cerrado un mes. s e tener que andar repitiendo que no hay que boludear. Qué cosa, ¿eh? Se difundieron imágenes en redes sociales del show donde se podía ver a una multitud agolpándose en el escenario, sin barbijo ni distancia, que encendieron la polémica ante los casos. Que van subiendo en el país. Bueno, esto era Pánico Ramírez haciendo No Tiene Onda. d e la banda sonora de la serie Lucifer, escuchamos a m i a m Horror, Dark Love, Amor Oscuro. Preguntan: ¿estaremos escuchando a Dualipa en un rato? Sí, claro. ¿Cómo que no? h a c í m o s referencia a ella y no puede n estar. En esta edición del forajido, trae a ustedes por cortesía de repúblicahosting.com tu lugar en internet. Así abrimos. De 2021マリミー・ホーロー、ジャック・ラブ。 「El foragido」en tu radio favorita。 v A m o s a Dua Lipa haciendo Break My Heart, una canción del año 2020 del álbum Future Nostalgia del género Dance Pop y Disco Pop, una canción interpretada por esta cantante británica llamada Dua Lipa. El tercer sencillo, este segundo álbum llamado Futura Nostalgia o Future Nostalgia del 2020, que tiene por supuesto un sample con la melodía Need You Tonight. de Inexcess, ¿no? una canción del año 1987, canción escrita justamente por Dua Lipa. Como decíamos, este tema es un sample a la melodía Need You Tonight de Inexcess, por lo que Michael Hutchins y Andrew Faris también son acreditados como compositores. Este tema fue compuesto por la propia cantante junto a Alexander Tamposi, Andrew Wadman, t entre otros, con un video musical que se estrenó el 26 de marzo del año 2020. Año complicado si los hay. Ahora. De una chica de los 2020, pasaremos a una chica del 2000. Abril l a v i n e Complicated, en El Forajido. Dos épocas. Una onda parecida, no tanto, pero. Hablamos de mujeres que cantan y lo hacen muy bien. Y acá, a Abril l a v i n e la bancamos a pleno. Antes Dualipa, de, de ahora. Y de antes, a Abril l a v i n e La bancamos, insisto.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 Dressed up like you're something else. Where you are and where it's at, you see. You're making me laugh out when you strike your pose. Take off all your p r e t t y clothes. You know you're not f o o l i n g Al oído Auril a v i n a c i e n d o Complica y e Chet publica Teleshow de Freddy v i a r r e a l Osvaldo Laporte y Romina m a l e s i n a los famosos que, escuchen esto, que cobran en dólares por un saludo personalizado. Están inscritos en un sitio web de Miami en el cual los usuarios pagan por sus videos. También hay figuras internacionales como Carlos Villagrán, o sea, Kiko n el chavo pidiendo 150 dólares a cambio de un saludo. Bueno, eso tiene un color interesante. Eh, dice: Te damos la bienvenida a famosos. Mirá cómo lo venden. Dice: Ahora podrás contactar de manera fácil a tus celebridades e influencers favoritos y vivir experiencias únicas y personalizadas. ¿Qué sé yo? No hay mucho único. Hola, ¿qué tal? Soy Freddy Villarreal. Un saludo para Sandy y su familia. Pásenlo lindo. Y, y ahí ya se te fueron. ¿Cuánto cobra Freddy? 20 dólares. En las últimas horas se v i r a l i z ó un sitio web registrado como famosos.com, se llama famosos.com, así a secas,、eh, en el cual dis distintas celebridades del mundo ofrecen un saludo personalizado para cualquier país a cambio de dinero. En este caso se trata de una empresa cuyas oficinas están ubicadas en Miami y es por eso que cada uno de los que cobran lo hace en dólares, es decir, quien quiera un video personalizado de alguna figura deberá abonar en dicha moneda. Dice, elige tu famoso y solicita el mensaje. Completa el proceso de pago. Recibe tu video personalizado. Dice este procedimiento que cada persona deberá realizar para poder acceder a un saludo del famoso requerido. Previamente hay que registrarse y luego el usuario recibe un mail de confirmación. Me estoy riendo porque es una pelotudez. Antes de solicitar el video dentro del catálogo de famosos, deberás elegir la forma de pago. El sitio ofrece videos personalizados. De tus famosos favoritos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y otros países. Está es la opción de filtrar por país y allí aparece el perfil de cada figura para elegir. De antemano te muestran un video en el cual cada uno promociona la página web Sigo t e n t a d o y habla de dos servicios. Que bueno, básicamente es un saludo, ¿no? Me lo manda Osvaldo Laporte. Hola Sandy, ¿cómo te va?、Eh, ¿Y qué más va a decir, Osvaldo Laporte? Págueme 30 dólares y que lo pases bárbaro, ¿no? Yo imagino una cosa así. Dice: Las categorías entre las cuales se puede elegir a cada famoso son actores, adultos, bailarines, chef, coach, comediantes, deportistas, doblaje, fitness, imitadores, influencers, modelos m o t i v a c i o n a l músicos, otros, periodistas. Me gusta la categoría otros. ¿Qué hay en otros? Acá nos dice Florencia que yo, ella le pagaría al e artista japonés Hyde para que la salude. Bueno, no sé si. No está Japón, a ver, espera. No, no está. Habría que ver cuánto cobra, ¿no?、Eh, ¿Qué más? Sí, bueno.、Eh, fitness, imitadores, influencers, decíamos. Otros. ¿Qué hay en categoría otros? Presentadores, TikTokers y YouTubers. Allí ofrecen sus saludos personalizados a cambio de montos que oscilan entre los 5 y los 150 dólares. Bueno, el costo más alto es el de Kiko. Eh, yo lo entiendo, n o yo si fuera Kiko, bueno, páguenme mucha plata, ¿no? Por ejemplo, que está el caso de Romina Malaspina, ex participante de Gran Hermano y conductora de Canal 26, figura en el catálogo de presentadores. Allí indican que el saludo cuesta 50 dólares y adjuntan un video de ella promocionando sus servicios. Dice, por ejemplo, Hola amigos, ¿cómo están? Soy r o m i n a Malaspina. Y les quiero contar que a partir de ahora van a poder pedirme saludos personalizados a través de famosos.com.、Eh, también hay uno de Osvaldo Laporte que está muy venido, perdón, está muy venido a menos, eh, discúlpenme. Eh, acá Osvaldo Laporte, no, no, no, no, no lo veo bien. A ver qué dice acá este muchacho. Sé que tú estás tan contento igual que yo. ¿Hablan de tú? Gracias a esta plataforma virtual famosos que nos está permitiendo que tanto tú como yo interactuemos y nos conozcamos. Aquí te estoy esperando. Gracias. Está bien, yo entiendo, que, yo entiendo que hay que garpar、eh, la luz y el agua todos los meses. Me gusta que los traten de tú. No, claro, porque es Miami y no hablan de vos.、Eh, ¿Qué más hay? Está el de Freddy Villarreal que grabó un video en el que aclara que no es una parodia. Dice: Hola, este soy yo, no es un doblaje de TikTok. Puedo saludarte desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. Dice Freddy con una barba candado importante. A ver qué dice. Ah, este soy yo. No es un doblaje de TikTok. Puedo saludarte desde cualquier parte del mundo donde te encuentres. Desde acá, un beso y puede ser personalizado. Pero hay que entrar en la aplicación y pagar, ¿no? no, no. 20 dólares. ¿Cuánto es 20 dólares? ¿Cuánto está el dólar? Tamara Bella también.、Eh, que cuesta, ya te digo, 30 dólares. O sea, Freddy cuesta 20 y Tamara Bella cuesta 30. Qué sé yo, andás a ver, ¿no? ¿Cómo es la, la, la categoría? A Berta Maravella, último saludo. t e un súper secreto y es que pertenezco a la plataforma famosos en donde vas a poder pedir tu video personalizado. Sí, si tienes un casamiento, un cumpleaños o algo, pedilo. Acá. Aquí no, 15 dólares cuesta. Qué sé yo. Si está el de Kiko, te lo pienso. Los demás, todo bien, pero. Yo ya dije, Pachu Peña lo hace de onda. Y te hace el alemán y te cagas de risa. Bueno, eh. Qué humanidad. Ya venimos. Déjanos tu mensaje en el 11-2536-4814. La línea directa de El Forajido. Que no se q u i e r e nada por decir. Rápidamente vamos con la música. Llega el turno de Scissor Sisters. Haciendo Laura. Decía Neck: Laura no está. Laura se fue. Laura se escapa de mi vida. Pero no es esta canción. Y si te como a besos, tal vez la noche sea más corta. Yo lo sé. Pero eso no lo dicen Seasor Sisters. Eso lo dice Neck. Ahora no suena Neck. ¿Sonará Neck? No lo sé. Pero ahora, s i a s o r Sisters, en el forajido, Laura. Buena música, buen pop. y o Bailó esta canción de Blur Girls and Boys, versión remasterizada, año 2012. Si esto fuera radio como antes, ni siquiera te digo como en los 90, como en los 2000, me imagino yendo a la radio con un montón de discos en la mochila, porque hoy hemos escuchado a Miami Horror, Dua Lipa, b r i n d l a b i a n Duran Duran, s c i s s o r Sisters, Korn y ahora Blur, entre otros, Pánico Ramírez también, antes de que se me olvide, y muchas bandas más. e s t o es El Forajido, un viaje de una hora con increíble música y algunas palabras, tan solo para hacer una compañía con el objetivo que tenemos de que ustedes apaguen la tele. Si se puede todo el día, mejor, porque la tele te agrede, te caga palos y la radio por lo menos te da buena música y algunas palabras bonitas. Eso es lo que buscamos acá, che, ni más ni menos. ¿Cambiaremos el mundo? Para nada, pero por lo menos haremos que la gente esté menos estresada, menos tensionada. La radio es noble, es el medio más barato que hay, el más noble, el más accesible y el que te trae muy buena música y no te revolea con cosas y panelistas de forma constante, lo cual ya es un montón. Mi nombre es Santiago Alonso y ya nos estamos yendo. Nos reencontraremos la próxima semana en este programa producido por la gente de r e p u b l i c a h o s t i n g c o m que como siempre decimos, es tu lugar en internet. Como dijo Cerati, amigas y amigos, nada más queda. ¡Chao!